Almacenes unidos, precios protegidos, un plan que nació en el manantial, pero inspira imitaciones. El difícil escenario de pandemia y estancamiento económico que vive el mundo también da paso a la generación de alternativas creativas. Así nació Almacenes unidos, precios protegidos, en la comuna tucumana del manantial, a tan solo 7 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán. La pensó el delegado comunal Juan Carlos Bernard, quien junto a los vecinos propició las negociaciones entre productores y almacenes, esquivando supermercados, oligopolios y acopiadores para combatir la inflación en tiempos de crisis. Entonces se me ocurrió hacer volumen y como hice, lo junté a todos los locales, a todos los almacenes de mi localidad, que son como cerca de 200, y le dije de que conseguía buenos precios de de, de productos de primera necesidad y que podía existir la posibilidad que esos productos aterricen directo de fábrica hacia las góndolas del manantial. Porque si ustedes toma en cuenta, 200 pequeños almacenes terminan convirtiéndose en un monstruo también. Exacto. Exacto. Entonces, vos ahí ya tenés capacidad de compra y también capacidad de pelear precio de negociación, lo, que es fundamental. Claro. Entonces, eh, lo que hicimos primero es, sin acelerarnos, empezamos a pedir muestras de todos los productos. Es decir, que no es que comprábamos a ciegas. Pedíamos muestra cuando los productos llegaban esas muestras, nosotros contratamos una nutricionista que analizaba el valor nutricional de los productos, así que queríamos asegurarnos que los productos sean buenos. Lograron conseguir varios productos a mitad de precio. La baja incluye cuatro cortes de carne, queso, yogur, polenta y dulce de leche, entre otros muchos productos. Un proyecto que buscó combatir la inflación en productos de primera necesidad y al mismo tiempo potenciar la economía regional de la localidad, fortaleciendo los almacenes de la zona. Entonces, ¿qué le dijimos? Un convenio voluntario, que se compraba barato y se vendía barato, y el que no respetaba ese convenio se daba por expulsado. No es que lo sancionábamos, se daba por expulsado de que, de que por el, claro. automáticamente no podía participar en las compras futuras. Según Bernard, la clave fue estabilizar los precios de la leche, la carne, el pan y las verduras, para que todos los otros precios se mantengan bajo control. Una muestra de que es posible intervenir en la economía para que el alivio económico de las familias repercuta en beneficios comunitarios. Desde Tucumán, informó para Farco, Emanuel gal de FM Raco 88.9, Nuestra Onda en el Cerro.